El hospital está totalmente colapsado, eso ya lo venimos diciendo hace rato. Uh -huh. El personal de enfermería es escaso. Eh, me han pasado informaciones que supuestamente hubieron nombramientos para el personal del hospital, pero en el hospital jamás aparecieron. El personal de limpieza es escaso y aparte... Mira, el personal de limpieza... No tienen guantes, te compran ellos sus propios materiales para limpiar el hospital. Bueno, nosotros ahora nos vamos a poner en asamblea permanente sí. y nos estamos empezando a movilizar porque ya no Bien. queremos más esto.